Bueno, eh, en primer lugar estamos muy contentos por, por la primera asamblea, hubo muy buena concurrencia de, no solamente de, de referentes de, de, de los trabajadores de la cultura, sino también del ámbito de la política, eh, de, de, de los trabajadores independientes, organizaciones. Nosotros eh, estamos más que contentos por, por esta primera asamblea, y, bueno, eh, a raíz de esto y un poco viendo también que, que, que esta lucha viene para largo, porque bueno, Como mencionábamos un poco al, al inicio, esto no solamente nos afecta a nosotros como trabajadores de la cultura, sino a casi toda la sociedad, ¿no? Entonces, en, en, en ese en ese acontecimiento que bueno, que se viene desarrollando, la idea es seguir este sumando voluntades y participaciones, ¿no? Sí, hoy aumentó la nafta, vamos con un 100% acumulativo en menos de un mes, así que la gente no sabe cómo va a el gas, cómo va a pagar la luz, van a haber diferentes aumentos de tarifas que entran ya el mes próximo, el aumento del colectivo. Bueno, digo, por eso decimos no al DNU, por eso decimos no a la ley Omnibus, porque es algo que es transversal y ataca a los derechos de todos los trabajadores, tanto trabajadores asalariados como trabajadores precarizados, por decirlo de alguna manera. Dentro del Estado y fuera del Estado. Por eso esta convocatoria es abierta y amplia. Los que estamos convocando somos los trabajadores de la cultura porque en este momento, justamente por el carácter del DN1 y la, la ley Omnibus, dejan de existir organismos o de desfinancian organismos que eh, fomentaban Todo lo que tiene que ver con la cultura, desde el Instituto Nacional del Teatro, quieren derogar, derogar la ley 24800, el Instituto Nacional de la Música, el Inca, que si ves alguna película con tus actores favoritos alguna vez has visto, dice Inca abajo, es porque se hace desde el Estado. También tenemos a la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que están en todo el territorio del país, en cualquier barrio alejado vas a encontrar una biblioteca. Y me estoy olvidando de otro el organismo, Fondo de el Fondo Artes. Nacional de las Artes, que en el caso de nuestra comunidad, el centro cultural que todos conocen y al cual acceden, y muchas de esas a funciones gratuitas, fue construido en 1970 por el Fondo Nacional de las Artes. Entonces, nuestra convocatoria es amplia, queremos que sea masiva, porque vamos en camino al paro activo del 24 de enero, junto con las organizaciones más grandes del movimiento obrero como son la CGT y otras organizaciones políticas como la CTA y ATE. Por eso es importante que si vos te sentís identificada, si votaste este gobierno pero ya sentís que no te está alcanzando la plata, que no podés pagar el colectivo, bueno, te invitamos a la plaza, vamos a hacer una asamblea para charlar. Muy bien, luego también de la asamblea se hizo una especie de, de ruidazo el día sábado que se replicó en distintos en distintas plazas del país y bueno, también estuvo ocurriendo aquí en Plaza Alsina. Eh, quiero saber un poco qué es lo que tienen planeado también para este viernes, más allá de, de la asamblea en sí. Va a haber, en principio vamos a armar la bandera... Eh, de cara después a las marchas y a, la, a todo lo que se venga. Como decía David, es largo, va a ser el armado de la bandera, va a haber actividades musicales, eh, va a haber intervenciones artísticas. Eh, después la idea sí es convocarnos para pensar estrategias conjuntas, seas del sector que seas, no necesitas ser artista. Eh, creo que el arte está en todos lados, en los territorios, comunidades. Eh, Bueno, está avasallando con todo, la verdad, que este decretazo, este, esta locura que para mí está haciendo. Eh, también van contra la ley del libro, de derogación de, de la ley del libro, que es la única ley que regula los precios. Digamos, hay un montón, y lo que se habló un poco la semana pasada, era eh, que son entes autárticos que nos sostenemos por nosotros mismos, que este famoso de no con mi plata, bueno, poder explicarles que no es con la plata de impuestos, sino que es con la que se paga de una entrada, con lo que se paga de un libro, todo eso hay un determinado porcentaje que va eh, a cada fondo. Al Fondo Nacional de las Artes, al INAMO, al es eh, que es el Teatro de la Música, cada uno de estos entes se, se autofinancian. Entonces esta eh, desaparición de estos entes tiene algo simbólico mucho más fuerte. Eh, todo esto es previo al kirchnerismo estos eh, frentes, bueno, el INAMU no el INT también surge más posterior pero el Fondo Nacional está de los 70 la ley del libro surge en el año 2001 en plena crisis, entonces creo que hay ahí todo un detrás que es importante repensarnos en la historia y dónde estamos paradas, las actividades concretas va a ser la pintada de la bandera actividades artísticas y poder debatir de cara todo lo que se viene, la marcha del 24 y algunas actividades, hay un ruedazo nacional el 10 de enero Eh, bueno, invitar a toda la comunidad También queremos agregar como algo muy importante Es que estamos convocando a nuestros representantes Por eso les queremos decir, si nos están escuchando Viendo, que ya lo dijimos también en otros medios A los legisla legisladores representantes actuales De la legislatura de Río Negro Como así también a los senadores nacionales Que en representación de nuestra provincia Están en la Cámara Alta Y a los diputados nacionales en representación de nuestra provincia que están en la Cámara Baja los llamamos, los necesitamos necesitamos que vengan que acompañen al pueblo trabajador que piensen, que reflexionen que van a votar Bueno, muchas gracias reiteramos entonces eh, el día de la asamblea y el horario Sí, este viernes eh, 5 de enero, 19 horas en Plaza San Martín y agregar una pequeña cosita nosotros nos asumimos como trabajadores de la cultura, nos consideramos trabajadores, así que esta invitación también es abierta a todos los trabajadores de cualquier, no solamente del rubro de la cultura, del lo artístico, sino en general, creemos que de esta salimos uniéndonos todos.